En primer lugar, queríamos consultarte acerca de cómo se está viviendo el transcurso de todo este último año, donde las manifestaciones populares dejaron ver claramente la crisis enorme que se vivía política y socialmente en Chile y que trajeron como consecuencia este plebiscito por el, la reforma constitucional que se llevó a cabo en los últimos días. ¿Cuál es la vivencia que tienen ustedes desde ahí? Nosotros hemos estado、eh, desde hace varios años,、eh, en, se han hecho distintas crisis. En el 2005 hubo una,、eh, un estallido social, en el 2011 también muy fuerte,、eh, de que había salido desde los estudiantes. Y esta vez、eh, fue, también nació desde los estudiantes y fue una cuestión generalizada, donde quedó en evidencia、eh, desde octubre del año pasado hasta ahora. Todos los problemas económicos, sociales, las desigualdades, la cesantía, problemas respecto de, de, de la salud, de, de la cesantía, la inestabilidad laboral. Entonces, desde octubre hasta marzo hubo una gran cantidad de manifestaciones y, y, y de exigencias. En, en noviembre, a partir de todo lo que se había hecho, del estallido que hubo en octubre, los partidos políticos se reúnen en, durante una noche. y Decían plantear el plebiscito de, para la nueva constitución. Esto fue un acuerdo a espaldas de la gente, del que se restaron、eh, dos partidos políticos, el Partido Comunista y el Partido Humanista. Pero el resto de los principales partidos de, de presentes hoy en el país se reunieron, hicieron este acuerdo entre Gallos y Medianoche y lo plantean como la gran solución a los problemas de una nueva constitución. Cosa que, sin lugar a duda, es necesaria porque seguimos aún con la. Constitución e s t á por Pinochet en dictadura, pero, pero no es eso lo que se estaba pidiendo en la calle. Entonces, bueno, viene pa la, la pandemia, a nadie le, le, le convence mucho esto de la, del plebiscito, y en la pandemia se levantaron a partir de las asambleas territoriales que se generaron desde el estallido social. <coughs> Las mismas asambleas se organizaron como ollas comunes para paliar、eh, el hambre provocado por la pandemia. Y eso evitó que hubiera una gran cantidad de, de, de, de contagios, evitó que se propagara el hambre precisamente, evitó que hubiera saqueos a los supermercados. o sea... La organización que se generó desde octubre permitió sobrellevar la pandemia de muy buena forma porque el gobierno no hizo nada hasta va varios meses después. Nosotros hay, todavía hay gente que está en cuarentena desde marzo hasta ahora.、Eh, se llevó muy mal desde el gobierno esto. Entonces,、eh, la organización popular permitió que pudiéramos sobrellevar la, la pandemia de buena forma. Fuimos a votar、eh, ahora en plebiscito. Evidentemente, un 80% fue a favor del cambio de la constitución.、Eh, también, un 80% decidió que, los, que la gente que participara en este proceso eleccionario fuera gente elegida desde la calle y no político, no, no o sea, desde los partidos políticos, pero no los mismos parlamentarios que están hoy día en el Congreso. Hay varias cosas que tenemos que afinar respecto de eso. Ahora estamos, precisamente hoy día en el Senado se está discutiendo, la, en el Congreso, perdón, se está discutiendo、eh, los escaños reservados para los pueblos indígenas. Nosotros levantamos una carta, una petición que se、eh, ha reunido muchas firmas para exigir escaños reservados para los pueblos indígenas y que Chile se reconozca finalmente como un Estado plurinacional que somos. ¿no? Aquí habitan más de 10 pueblos indígenas. Entonces. Ha sido un proceso muy duro, con muchos matices.、Eh, no nos perdemos. Sabemos que este plebiscito es una cuestión, esta propuesta de construcción de la Constitución es algo que se hizo a espaldas de la gente. Entonces, desde distintas organizaciones estamos ayudando a levantar、eh, y tratando de ayudar a articular también las asambleas territoriales para generar una asamblea constituyente popular, libre, soberana y territorial. Eh, feminista, que, sea, que dé cuenta realmente de lo que pasa en la calle. Entonces, independiente de que, cómo se conforma、eh, eh, este espacio para la construcción de la nueva constitución, nosotros estamos en paralelo levantando esta Asamblea Popular Constituyente. Eh, o sea, ta, no sé si, si levantando, estamos ayudando a que esto se organice y, y muchas organizaciones están también. Estamos levantando esto, ayudando a articular esto. Que las asambleas territoriales, como te decía, nos organicemos para poder plantear desde la base, desde la calle, una constitución construida bajo los preceptos de una democracia participativa donde todos y todas tenemos cosas que decir. Y que la diversidad sea el espacio de riqueza y, y no de, de pugnas como se nos ha presentado hasta ahora en la política. O sea, en la calle las banderas que, fla, que, que flameaban, que, que estaban. Que la, las banderas levantadas en las marchas no eran la s bandera s chilena solamente. s Había bandera s mapuche, la h u i p a la bandera、eh, LGTB, bandera s de todas las. Hasta el perro Matapaco, que es el emblema de, de, de la marcha. Entonces, eso es lo que hoy día está en,、eh, en juego.、Eh, queremos levantar la Asamblea Popular Constituyente.、Eh, fuimos a votar, no creemos en el proceso, pero vamos a hacer todo lo posible por seguir haciendo presión desde la calle y las marchas, evidentemente, no se detienen. De esto, hoy mismo a las dos, ahora,、eh, todos los.、Eh, Todas las semanas hay días de marcha en la moneda, en la plaza de INEA,、eh, por los presos políticos, por los más de 400 personas con daño ocular, porque la a y u t a se dedicó a dispararle a los ojos a la gente. Más de 400 personas perdieron un, o, un ojo o la visión o, o ambos ojos, disparan bombas lacrimógenas a la cara. Entonces,、eh, ha sido una, una lucha muy fuerte. Es, esa movilización no se va a detener. Y no vamos a detenernos porque si no, ya, ya ganamos un plebiscito contra、eh, la dictadura, nos quedamos tranquilos y nos pasaron máquinas. Y este sistema neoliberal nos ha consumido brutalmente. Entonces, esta vez decidimos no, no nos vamos a dormir nuevamente, vamos a seguir movilizándonos. No creemos en los políticos que están hoy día en el poder, creemos en el poder popular. Y eso es lo que estamos tratando de, de levantar hoy día. Por eso está, fuimos a votar, ganamos, arrasamos y ahora vamos por la Asamblea Popular Constituyente, Libre, Soberana y Feminista. Y cuando se aborde la discusión acerca de la Asamblea Constituyente, que difiere de lo que ellos plantean, porque ellos, y cuando digo ellos, me refiero a los políticos de carrera política que carecen de la acepción popular. Eh, ellos tienen la pretensión de ser quienes pongan a aquellos que van a llevar adelante el proceso de transformación de esa constitución y, claramente, no son los que tienen la legitimidad popular para hacerlo. Pero ustedes piensan、eh, que esto puede referirse de forma positiva en un cambio profundo en Chile, finalmente, tras transcurridos casi 30 años del de final del gobierno de Pinochet. Y por otro lado, si、sí、piensan presentar también demandas penales hacia los responsables de todos estos atropellos que sufrió el pueblo durante estos años, y me refiero a Piñeira, a sus ministros y a los miembros de las fuerzas de seguridad que trajeron estas consecuencias en el pueblo. Ya, a ver, son varias cosas.、Eh, nosotros, nosotras no vamos a soltar la calle,、eh, no vamos a dejar de, de, de manifestarnos. No vamos a dejar de hacer presión a, a cómo se vaya a construir o se plantee construir la nueva constitución. Se está, todavía no está definido cuál va a ser la forma de trabajo de, de, de los constitucionales, de, de este equipo que, que va a ser electo en abril. Entonces, hay varias cosas que están muy en el aire,、eh, que se. Planteó como algo urgente para parar con la movilización, cosa que no le resultó, por cierto. Entonces, hay muchas cosas que aún están por definir y cosas que están muy mal definidas, por cierto. Entonces, primero, como te decía, no vamos a soltar la calle. Los políticos que no tienen legitimación popular hoy están、eh, puestos en tela de juicio y han cambiado mucho sus discursos. Han. Están cada vez más cerca al discurso que nosotros estamos diciendo, desde sus posturas, por supuesto, lo, lo dicen con trampa, con, con la carta、eh, bajo la mesa, pero, pero en el fondo ya han habido cambios muy importantes, han habido cambios profundos en Chile desde octubre del año pasado. El principal cambio, y que es, según lo que yo pienso, lo más importante en el, todo este proceso, Es que hoy conocemos a nuestros vecinos, hoy conocemos los sindicatos, conocemos las agrupaciones、eh, a que podemos hacer, de las que podemos hacernos parte. Se han creado una cantidad de colectivos impresionante. Yo te digo, yo v i v o viviendo en el mismo edificio, el mismo departamento, durante casi ocho años. Y siete años, y no conocía a, a mi s vecino. s Hoy día salimos y todos los vecinos saludan. Antes, hasta un año atrás, un año y medio atrás, saludar en la calle era de campesino pobre, era muy mal visto andar saludando en la calle, era como gente de. Que, que, no, mal visto. Hoy todos nos saludamos en la calle y es un agrado poder saber que ir al supermercado va a tener cinco paradas por lo menos para saludar gente, saludar a los vecinos, ver, ver cómo están los niños, generar espacios de encuentro, que los niños vayan a la plaza. Las plazas e s t a b a n vacías, ahora incluso con pandemia ya con mascarilla y todos los niños están ahí. Hemos sabido controlar la, la enfermedad desde los mismos territorios. Eh, hemos podido generar grupos de WhatsApp de vecinos, las juntas de vecinos se, se reactivaron como asambleas territoriales por la nueva constitución. Entonces, eso, eso es el gran cambio profundo y maravilloso que ha tenido este país, que era un país infinitamente individualista y hoy, se, y, y, bueno, fue la cuna del neoliberalismo.、Eh, aquí murió y aquí, o sea, aquí nació el sistema neoliberal y acá se acaba. Eh, lo vamos a hacer acabar prontamente. Se han levantado en todas partes espacios de trueque, <coughs> por ejemplo. La plata está、eh, con la pandemia. Fíjate que curiosamente la pandemia nos, a, nos ayudó a potenciar esta forma de vinculación entre la, los territorios, entre la ciudadanía, porque se crearon espacios de、eh, colaboración, de. de De, de trueque, de intercambio, de, de, de muchos espacios de voluntarios también.、Eh, entonces, ese es el gran, gran cambio profundo. Y, y los políticos tradicionales, por decirlo de alguna forma, los partidos políticos, tienen que entender que ellos están bajo una lógica de democracia representativa, donde uno decide por el resto. Y nosotros, todos los que estamos, o, o, o muchas y muchos de los que estamos acá, estamos exigiendo que la nueva forma de participación política sea, como te m e n c i o n a b a anteriormente,、eh, que sea democracia participativa real. O sea, podemos levantar plebiscitos, podemos hacer consultas, tenemos los medios tecnológicos para hacerlo, entonces las decisiones las debemos tomar desde la base. Si no fuera escuchado eso.、Eh, Vamos a seguir manifestándonos. o sea, Igual vamos a seguir manifestándonos. Todos los viernes hay m a r c h a hay m o v i l i z a c i ó n e s、eh, a la Plaza de Inía, en las principales plazas también.、Eh, de, de las... Hay mucha movilización. No lo vamos a soltar porque no les vamos a permitir que nos roben nuevamente lo que ya conseguimos hoy día. Avanzamos mucho. Después de la dictadura, imagínate, tantos años una... se creó una desconfianza. Tremenda en, entre las vecinas, entre las y los vecinos.、Eh, y hoy eso se, es, es lo que más ganamos, el espacio de encuentro.、Eh, eso es lo que nos da precisamente la fuerza para poder continuar. Y respecto de las demandas penales, no, no, prefiero no profundizar demasiado en el tema, pero sin lugar a duda que hay. Eh, ya v i s t a y、eh, muchas cosas que van a caer en cuanto Piñera salga del cargo que tiene, le van a caer muchas demandas. A él, a general de carabineros por los daños traumaculares, bueno, y a una serie de, de personas que que son traidores finalmente del pueblo. Este ejército está. Policía se ha especializado en, en reprimir a la interna. Hay muchos, hay muchos policías que no están de acuerdo con esto y han tenido varios inconvenientes también. Los han sacado,、eh, ha, salido, ha salido la luz. Entonces, sí, hay, hay conflictos a la interna también.、Eh, pero ha sido muy feo cómo se ha llevado desde, desde el gobierno todo este proceso. Desde el estallido social,、eh, la pandemia y la no querer llamar a cuarentena, por ejemplo, nosotras, nosotros como gremios, no tuvimos la fuerza tampoco para llamar a una huelga general completa, porque es mucho independiente. Entonces, sí, pero. Sí,、ah. vienen demandas penales y, y, y, y se va a venir feo. Tenemos ayuda internacional también el, con respecto a eso. Pero no, no, no quiero profundizar mucho más de qué, qué, dónde y con quién. Pero sí, sin duda, se violaron los derechos humanos, se siguen violando los derechos humanos sistemáticamente. Mataron gente, hay, hay muertos de. Desde el estallido social, ahora por lo menos 40 personas que murieron. Una familiar, de e s t o de mi compañero, un sobrino de mi compañero, lo, lo mataron en un.、Eh, lo fueron a encontrar en un. votado por ahí.、Eh, mi familia, le dis, disparos de perdigones por estar manifestándose en una plaza. Mi hermana.、Eh, entonces, había una violación sostenida y sistemática de los derechos humanos. Quedan más de 2.000 cabros todavía presos de la revuelta. Y te digo, o sea, está, nos manifestamos, t o m a d o s detenidos, se han encontrado mucha gente, ya que les tiran pruebas falsas a, a los bolsos, a las mochilas, les ponen un cuchillo, una, una botella, u un qué sé yo. Han aparecido videos incluso de carabineros hablando, de la policía hablando, de cómo cargar a la gente con cosas para poder incriminarlos y dejarlos detenidos. Y hay gente que todavía no están procesados y siguen en prisión.、Eh, por... Entonces, sí, más de 2.000 personas presos políticos aún, más de un año.、Eh, o sea, y a un año.、Eh, hay detenidos, de menores de edad también, sin, sin mayores pruebas. Entonces, ha sido muy complejo este asunto en términos legales. Así que se les va a venir muy complejo a ellos después de vuelta. Sin lugar a dudas. Y para ir terminando,、eh, quería preguntarte acerca de algo que quizás responda a las lógicas y las estructuras de cómo uno piensa en base a las experiencias que nos anteceden. Pero se observa una gran、eh, dispersión popular en lo que tiene que ver con el contenido de toda esa movilización social. Se ha, habido, se ha visto, como vos mencionabas. Una variedad en el conjunto de organizaciones sociales, sindicales, políticas que se han manifestado en numerosas ocasiones, y eso hace ver que aún al día de hoy no se ha encontrado una cabeza visible o una dirigencia unificada de todo ese descontento popular. ¿Creen que hay una salida viable teniendo en cuenta que no hay una dirección política unificada o un conjunto que forme una coordinación de todas estas expresiones populares para llevar adelante esto? Incluso pensándolo no solamente en la perspectiva electoral, pero sí es cierto que ustedes tienen el año próximo un periodo electoral muy importante, del final del mandato de Piñera, y que、eh, no se ve una unidad. Política que permita que esta expresión se materialice posteriormente en alguien que pueda ejercer la política, además desde la calle, desde las transformaciones institucionales que se pretenden. ¿Cómo ven ustedes la lucha sin esa unidad de dirección?、Ah, yeah. eh, no hay una dispersión popular de contenido, sino que debo hacer esa aclaración. Sino que lo que hoy hay es una manifestación popular de la diversidad de contenidos presentes según el contexto. Y en eso sí que hay unificación, hay un,、eh, t, t, ahí está unificado. Porque o sea, hay una gran conciencia hoy que Chile es un país que tiene una, una geografía de una diversidad tremenda. Imagínate que tenemos en el norte el desierto más seco del mundo. Y en el sur tenemos un bosque que tiene una cantidad tremenda de, de ríos y lagos y una de las principales reservas de agua. Tenemos además temblores y terremotos y, y volcanes. Entonces hay una, una gran, gran, gran diversidad de formas de habitar Chile.、Eh, por tanto, una gran diversidad de necesidades según las regiones. Pero también tenemos algunas necesidades que son. No hay mucha diferencia, como la necesidad de salud, por ejemplo, el derecho a la educación, que eso va a estar establecido en la, en la nueva constitución.、Eh, esa es la idea. e a y u n c e s hay una idea de unidad, hay una unidad respecto de, la, de mostrar las demandas según l a d i v e r s i d a d e Entonces, hoy día, el planteamiento político que tenemos y que tiene que ver con la democracia participativa, haya mucha conciencia o no respecto a este concepto como tal. Lo que se ha manifestado es el potenciar la diversidad como un espacio de crecimiento. Bajo esa perspectiva, no hay un partido político o no hay una、um, organización que pueda representar o ser la cara visible política de la movilización. Bueno, una de las principales caras visibles como organización es precisamente el espacio donde yo tengo la vocería del bloque de, de, de, de Culturas, Artes y Patrimonios, donde somos más de 200 agrupaciones que. Que con, están、eh, compuestas por、eh, bloques. Este, este espacio se llama Unidad Social. Tenemos bloques sindical, territorio, de poblaciones, medioambiental, de culturas, artes y patrimonio, como te decía. Chiles s tratados de libre comercio, c h i l e n o s en el exterior, migrantes. Somos 13 bloques:、eh, educación, trabajo, o sea. Donde están convocadas las más de 200 organizaciones, como te mencionaba, de, de la CUT, por ejemplo, que es la Central Única de Trabajadores, que tiene presencia nacional, Colegio de Profesores, que tiene presencia nacional, agrupaciones medioambientales,、eh, agrupaciones educativas, las federaciones de estudiantes universitarios,、eh, federaciones de estudiantes de secundaria, pero también existen、eh, agrupaciones territoriales, barriales,、eh, y eso son muy importantes las asambleas territoriales. No te cuento cómo eran. O sea, esas reuniones eran impresionantes porque nos reuníamos dirigentes, voceros de más de 200 agrupaciones. Seguimos en comunicación, seguimos levantando un chat. El otro día fuimos a hacer una declaración, no nos permitieron entrar a, a, la, a la estatua de, de, de la Plaza de i n i a que es más simbólico. Pero estamos ahí, desde ahí estamos levantando、eh, lo que te mencionaban en las respuestas anteriores. Eso es c o m o se está generando hoy día la dirigencia política, que no tiene que ver con los dirigentes propiamente tal, sino que tiene que ver, como te mencionaba, con las necesidades de, de las bases. Y ahí es donde estamos unificados, que no vamos a dar el brazo a, a torcer. La salida política hoy día la va a dar el pueblo o no será. Por eso estamos propiciando y tratando de, de ayudar a conformar la Asamblea Popular Constituyente. Que va a ser el espacio donde se va a presionar a los que aún siguen en las cabezas.、Eh, todavía estamos funcionando bajo, con、eh, un representante de los sectores, ¿no es cierto? Pero las decisiones van a ser más al estilo, y la forma de trabajo va a ser al estilo zapatista, donde es mandar obedeciendo.、Eh, la persona que sea puesta en la dirección, y eso es lo que se está trabajando hoy día, si no cumple con. Lo que la base le manda、eh, para la Asamblea Popular y también para la,、eh, los espacios formales, crear un mecanismo para poder, para poder destituir de todos los cargos políticos a quien no cumpla con lo que la base le está exigiendo, con lo que los territorios están solicitando. O sea, eso es hoy día urgente. Crear un mecanismo que pueda destituir a los políticos que se supone que nos representan, que no estarían eventualmente cumpliendo con su trabajo. Por ejemplo, el mismo Piñera, que, que tiene una, el año pasado, una encuesta tenía menos de un 10% de adhesión.、Eh, bajo, bajo la propuesta que nosotros estamos levantando desde los territorios, digo, nosotros como país, no solo n o s o t r a s y nosotros como instituciones, sino que nosotros y nosotros como, desde la calle, lo que se escucha en todas partes, es eso. Las personas que estén en cargos públicos tienen que ser r e p r e s e n t a t i v o s del pueblo. Si no, son, si no están cumpliendo con lo que la masa, el gente, la, el pueblo el, el, el, se exige desde la calle, entonces ten, tenemos la facultad, ten, deberíamos tener la facultad de destituir el cargo que sea. Por eso no podemos soltar la calle, porque es la única forma de presión que tenemos hoy más fuerte. Entonces. No, no hay una dirección política unificada, no queremos tener una dirección política unificada. Lo que estamos tratando de hacer es potenciar la diversidad política presente en nuestro espacio,、eh, de asumir Chile como un Estado plurinacional, por ejemplo. Es darles cabida a todas las manifestaciones locales, populares, territoriales y desde ahí construir. No, no podemos seguir pensando en una política unificada. No, no, no, cumple, no, no tiene mucho que ver con los tiempos actuales. No tiene mucho que ver con lo que se espera de un espacio de crecimiento donde la diversidad está, la, la riqueza. Entonces, eso es lo que estamos tratando de levantar. Espacios diversos. Y es muy notable porque fue una gran conversación que tuvimos cuando se levantó la campaña por el plebiscito. ¿Qué es donde la ponemos? Entonces teníamos 10 banderas distintas、eh, para las campañas y todas las, las campañas que se h i z o para la elección no había una bandera, habían 10, 15 banderas distintas de los partidos políticos, de las agrupaciones, donde tenía que estar, sin lugar a d u d a la bandera mapuche, la bandera LGTB, la bandera medioambiental,、eh, la bandera por los derechos de los niños, la bandera por los. O sea, una gran, gran, gran diversidad de.、Eh, De demandas, de identidades, de necesidades. Esa es la potencia que tiene este movimiento, que precisamente no hay una dirección política unificada. Somos todas y todos que estamos, y que estamos、eh, cansados de tener que cumplir con un patrón unificado de comportamiento. ¿Por qué? La diversidad es lo que nos da la riqueza. Entonces, eso es lo que nosotras nosotros, nosotros estamos、eh, potenciando, levantando, tratando de educarnos también en el diálogo,、eh, en, en la riqueza del diálogo, de lo complejo que es construir desde esta diversidad y lo infinitamente maravilloso que es cuando vemos los resultados de la construcción colectiva. Eso, eso es. Y muchísimas gracias por esta oportunidad、eh, de poder contar lo que estamos haciendo acá. Un abrazo muy, muy grande a los hermanos, hermanas, hermanas argentinos también. He Hablaba el otro día con una, un amigo argentino, precisamente, que para nosotros y nosot para nosotras, nosotras hoy,、eh, ¿cómo poder mostrar hacia afuera que lo que se vive en Chile es una apertura? A la forma de coexistir con la naturaleza que, y con los territorios, que es bastante inaudita para lo que nosotros éramos como país. Y dentro de eso tiene, tenemos una gran, gran conciencia, y es lo que más, o no sé lo que más, pero mucho se ha conversado, de cuál es nuestro rol dentro de Latinoamérica. Eh, y, ¿Y cuál es la relación que tenemos con los países vecinos? Antes se pensaba, por ejemplo, previo al estallido, que había mala onda, entre c o m i a mala n d a con los mapuches y la bandera que más alto está es la mapuche. Y tenemos conciencia de que en Latinoamérica, por culpa de un grupo de políticos muy nefastos para nuestro país, nos han posicionado como un pueblo que no, que, que muy apático. Y, y lo que se escucha en la calle es que Latinoamérica tiene que liberarse. Nosotros somos parte de una gran región latinoamericana y, en ese sentido, el poder vincularnos con Perú, con Bolivia, con Argentina, con los hermanos haitianos que han llegado muchos, es, es sumamente importante. Entonces, para nosotros, n o s o t r o s nosotras. Tenemos una gran necesidad de, de poder. A、um, participar, armar,、eh, vin vincularnos, articularnos, generar espacios de, de construcción colectiva dentro de los territorios, dentro de los pueblos que habitan nuestros países y con los países hermanos también, y sin duda que Argentina. Las diferencias que nosotros tenemos las han construido los políticos, no, nos, no desde el pueblo precisamente. Han sido problemas económicos. Entonces, en ese sentido, les mando un gran abrazo, mucha fuerza y muchísimas gracias por, por esta entrevista.